Gusti, Gusti hoy, bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazín de info, informe, el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Son las 9 y 1 minuto de la mañana Estáis escuchando el 100.8 de FM O quizás nos escuchéis por internet A través de EguskiPlaza.net. En todo caso, eh, sabed que ahora mismo Tenemos una temperatura de 6 grados en Berriozar Una temperatura que además irá aumentando Conforme pasen las horas Y que alcanzará los 23 grados de temperatura Hoy jueves con un cielo despejado Y ya completamente primaveral incluso preveraniego parecería, aunque parece ser que esta temperatura descenderá un poquito mañana viernes, aunque todavía tendremos máximas de unos 20 grados y seguirá en eh, progresión descendente de cara al fin de semana con 18 grados de máxima para el sábado y 13 solamente para el domingo, además de que parece que hay bastante probabilidad de chubascos. Aunque eso será el fin de semana, de momento vamos a disfrutar eh, con este pequeño veranillo que estamos eh, viviendo estos eh, días y también eh, con los contenidos, con todo lo que os traemos aquí en Berrión. Por de pronto os decimos que hoy estaremos con Íñigo de la Asociación Lancho Tegui, que han organizado un curso de, para formar monitores juveniles y que hablaremos con él de todo ello, de ese cursillo, aunque también de la propia Asociación, de la labor que realizan aquí en Berriozar. Pero eso será nuestro tiempo de entrevistas, de momento nos quedamos con todas las cuestiones, todas las noticias que os traemos en nuestro boletín informativo al que daremos comienzo en breves instantes, así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM y en Plaza.net. Y cuando son las 9 y 5 minutos de la mañana, comenzamos con nuestro repaso a las noticias más relevantes de Navarra, de la comarca de Pamplona y, como no, de Berriozar. Comenzamos por las noticias de Navarra y con eh, una noticia que nos habla del euskera. El Gobierno de Navarra no asiste al homenaje a euskera por parte de la Real Academia Española, una, muerta, una muestra más de desapego hacia la euskera, la que nos ofreció ayer el Ejecutivo Navarro, con la ausencia de cualquier representante del Gobierno foral en el acto institucional en la sede de la Real Academia Española, que sirvió como primer homenaje académico a una lengua que no fuera el castellano. El Ejecutivo foral trató ayer de excusar su ausencia en la falta de una invitación oficial al acto, aunque los organizadores de las jornadas, es decir, el Instituto Vasco Echepare, Euskal Zahindía, la Real Academia de la Lengua Vasca y la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, negaron que no se hubiera invitado al Gobierno de Navarra. El Departamento de Educación de José Iribas también justificó su ausencia en un cambio de fechas, ya que en principio el homenaje a la euskera en Madrid iba a realizarse hoy en lugar de ayer. Según el Departamento de Iribas, la primera fecha la tenían reservada en el calendario del consejero, pero ayer su agenda estaba llena. Los organizadores del acto señalaron ayer que Se invitó a participar y a intervenir al Gobierno de Navarra que a todos, eh, a todos los invitados se les mandó hace meses el programa de las jornadas y que el cambio del día del acto fue comunicado con suficiente antelación. Incluso el ministro de Educación del Partido Popular adecuó su agenda a la nueva fecha. Además, desde Euskal Zandia advirtieron que Euskaravidean ya avisó hace días de que el Consejero de Educación no iba a estar presente por el Consejo, que cada uno o cada una saque sus propias conclusiones. Y UPN y PSN coinciden en que es necesario reordenar el mapa municipal Navarro. Eh, la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, declaró ayer que ya ha llegado el momento de pasar a la acción sobre la reorganización del mapa local de Navarra y confió en que esa reforma se pueda llevar a cabo durante esta legislatura. Barcina respondió de este modo a los periodistas cuando le preguntaron por la propuesta lanzada la víspera por el vicepresidente del Ejecutivo, Roberto Jiménez, del El PSN para crear un ayuntamiento que uniera Pamplona y lo que denominó primer anillo de la comarca, que incluiría a Barañain, Berriozar, Ansoain, Villaba, Burlada, Orcollen, Cizur Mayor, Galar, el Valle de Hues, Aranguren, Berrioplano y Escabarte. Jiménez no dio más detalles sobre este plan en su comparecencia del martes en el Parlamento. En cualquier caso, sí que se mostró partidario de reducir el número de ayuntamientos en Navarra, que actualmente asciende a 272 municipios y 348 consejos. Es ahora o nunca, enfatizó el líder del PSN, quien indicó que el objetivo sería optimizar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. El gobierno navarro lleva años planteando esta cuestión, pero nunca ha dado un paso real para materializarla. Ha llegado ya el momento de hacer menos declaraciones y de que pasemos de verdad a la acción, señaló también ayer Barcina. El portavoz del gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniain, también se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa tras la reunión Semanal del Ejecutivo y dijo que todos los partidos están a favor de la racionalización, pero el gobierno hace una apuesta por hacer, no solo decir, sino hacer. No obstante, Sánchez de Muniain no aclaró si el plan avanzado por Jiménez en el Parlamento se trató ayer en la sesión de gobierno, limitándose a señalar que reformar el mapa local será beneficioso para los servicios que prestan las entidades locales y para los ciudadanos que pagan. Es absolutamente necesario abordar esta reforma, añadió, para la que se requiere contar con la opinión de las corporaciones locales y de todos los agentes afectados. Eh, Roberto Jiménez, por su parte, tampoco contribuyó a arrojar luz sobre si el Gobierno trató ayer esta cuestión y manifestó que el Gabinete es conocedor de todo y puntualizó que sus palabras en el Parlamento fueron una posibilidad que dejó encima de la mesa al tiempo que aseguró que garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso a servicios y representa una racionalización de los propios servicios y una mejora en la eficiencia compatible con mantener el, se el sentimiento de pertenencia a las localidades. Localidades. Esa es la opinión de Roberto Jiménez. No sabemos cuál será la opinión, no creemos que la compartan muchos Berriozartagras eh, que verían cómo eh, desaparecerían los ayuntamientos de la comarca para, formar por, eh, para pasar a formar parte del Ayuntamiento de Pamplona. Y hablando de Berriozar, eso nos da pie para pasar a nuestro bloque de noticias de actualidad Berriozartagria. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar intenta frenar otra amenaza de desahucio. Los vecinos afectados recibieron el pasado 16 de febrero una comunicación judicial de entrega voluntaria del piso en el plazo de un mes. Los demandados dejaron de pagar el, eh, durante el año 2010 al quedar los dos en el paro. Banesto, eh, que se ha adjudicado la vivienda en subasta por 144.000 euros, reclama a los vecinos una deuda de 73.000 Se trata de una vivienda de 61,30 metros cuadrados sin ascensor con más de 40 años de antigüedad y que fue tasado en el año 2007 en 240.000 euros. Los demandados dejaron de pagar, como hemos dicho, en el año 2010 al quedar ambos en el paro y la ejecución hipotecaria es para hacer frente a una deuda de 216.804 euros con la entidad Banesto, que además se ha autoadjudicado la vivienda en subasta por 144.000 euros, nada más, resultando una deuda pendiente de 73.000. Según la plataforma, los datos del abuso e injusticia no pueden ser más claros. Cerca de tres años abonando cuotas hipotecarias se les pretende dejar sin el piso y de hecho ha sido subastado y adquirido por la propia entidad que la hipotecó y encima pretenden cobrarles una deuda de 73.000 euros. Son palabras de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Como primer paso la plataforma eh, a, a través de su equipo jurídico con el consentimiento de las personas afectadas ha solicitado la justicia gratuita para poder personarse en el juzgado y en segundo lugar ha tomado contacto con el equipo jurídico de Banesto para hacerle llegar propuestas y peticiones en nombre de la comisión mixta entre el Ayuntamiento de Berriozar y la propia plataforma. Y ayer eh, tuvo lugar otra concentración para denunciar los recortes en la sanidad eh, pública. Se volvió a celebrar una concentración de 10 minutos eh, a las 10 de la mañana frente al Centro de Salud para manifestar el desacuerdo de los convocantes con los recortes que se están aplicando en salud. Según denuncian desde el propio Centro de Salud de Berriozar, la disminución de contratación empeora la atención que ofrecen en el centro y aumenta la lista de espera. Los responsables del Centro de Salud han hecho asimismo sí Un llamamiento a la población a sumarse a las concentraciones para proteger nuestra sanidad eh, pública. Concentraciones que seguirán adelante durante las próximas semanas. Sin ir más lejos, el próximo miércoles a las 10 de la mañana tendrá lugar otra concentración de 10 minutos frente al centro de salud.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 Y os recordamos también que entre hoy y mañana concluirá el plazo para inscribir a vuestras hijas e hijos en los campamentos para niñas y niños euskaldunes de 2012. Las personas interesadas en reservar plaza para estos campamentos de verano para niñas y niños de entre 6 y 14 años y organizados por los servicios de euskera de Navarra deberán hacerlo entre hoy y mañana, ya que el plazo eh, solo era de 3 días, 14, 15 y 16 de marzo. La reserva de plaza se hará en el servicio de euskera municipal en el propio ayuntamiento de 10 de la mañana a 2 de la tarde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 Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín de noticias. Más información en las próximas horas en Berriozar y Ratia y también por internet en egutskyplaza.net. cuando son las nueve y cuarto exactamente, nosotros vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida con nuestro tiempo de entrevistas para hablar con la asociación Lancho Teguí Seguimos adelante en Berrion. Estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, eguzkiplaza.net Y ya tenemos con nosotros a Íñigo de la asociación Lancho Tegui para bueno, traernos la actualidad de esta asociación y hablarnos de ese curso de monitor de, o de monitorado de, de tiempo libre que han organizado. Íñigo, que es on ante todo. Eh, espera que no te escuchamos, Egunon Buenos días ah, Buenos días Egunon, aquí ya está, ahora perfecto. Ahora sí, vale <ríe> Muy bien, pues como hemos dicho antes el, Este curso de monitor o monitora de, de tiempo libre que habéis eh, organizado Bueno, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poquito Bueno, pues el curso de monitor o monitora de tiempo libre Al final es un curso que tiene una titulación oficial Que ya tiene una forma eh, oficial Pero bueno, cada escuela la, la adapta a su perfil y, y a su forma de ver la, la educación, ¿no? Entonces nosotros desde la, desde la Escuela de Tiempo Libre de Tegui, pues decidimos... Eh, Hacerlo, teniendo en cuenta esas historias, pero luego también metiéndole nuestro toque especial. <risas> hey, aquí, bueno, tengo delante el, el cartel. Estoy es, sí. Bueno, vi, veo que pone que es curso de monitor, monitora de tiempo libre. Y módulo especial de gestión de espacios juveniles. Eso, yo, yo sí. soy bastante inculto en ese sentido. <risas> ¿Me puedes explicar un poquito qué, qué, sí. qué es? Eh... Hombre, al localizar el curso en Berriozar, ¿no? Y al ser de Berriozar ver un poco el, el presente, pasado y futuro de Berriozar, veíamos importante el que las personas que acudan al, al, al curso se formen en saber gestionar un espacio, ¿no? Uh -huh. O sea, un espacio hombre, en un principio un espacio público juvenil, ¿no? Pero, pero luego sus propios espacios también, ¿no? Sus bajeras, sus locales, sus, no sé, de colectivos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Viendo un poco cómo últimamente vamos y pegamos muy fácil a los teléfonos de las empresas de servicios sí. y sin embargo eh, no nos damos cuenta que poco a poco vamos como desactivando esa capacidad que ten, tienen los jóvenes de, de trabajar, ¿no? Entonces Yo creo que, que aquí eso es importante y por eso lo metíamos, un poco para, para introducirnos en ese mundo, introducirles en ese mundo, trabajar y ver las posibilidades que hay aparte de, de, de las gestiones indirectas, gestiones directas, etc. Uh -huh. ¿no? La autogestión, la cogestión, eh, un poco todo eso, ¿no? Tener armas al final para poder ser tu monitor, monitora o persona que trabaja con personas ¿no? la que jo, en cada momento sepa darle sí, salida a las cosas. Sí, ¿no? sí sepa gestionar ese, esos espacios. que, que Sí, no es, a que ver, viene, no, o sea. es, no es un máster, ¿no? sí, sí. <risa> pero sí que nos parecía importante tocarlo. Uh -huh. Está dirigido a chicos y chicas mayores de 17 años, por sí. lo que estoy uh -huh. leyendo aquí. Y eh, tendrá una parte de teoría y otra de de práctica. Sí, <risa> eso lo de la práctica, ¿cómo, no sé, cómo, ¿cómo es una práctica en, este, en, un tipo, en un curso como este? Una práctica, bueno, pues una práctica es jugar, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O, o hacer masajes, o una práctica también es hacer un roleplaying sobre que te toca a ti gestionar, tú, ayun tú eres ayuntamiento. Y tú eres joven, ¿no? Y a ver cómo funcionáis ahí para pedir, ¿no? Pues, eh, pues, por ejemplo, una reivindicación básica, ¿no? Que puede ser el derecho a tener un espacio y a gestionarlo, autogestionarlo, lo que sea, ¿no? Ajá, ¿Cómo eh. te defiendes ahí? Bueno, pues eso sería lo que es práctica. Mm. Y la teoría sería un poco darle forma a esos conocimientos o... Eh, ¿no? pues en torno a pues, corrientes pedagógicas, psicológicas, etcétera, ¿no? De, de, de, de ciencias, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues ir creando o construyendo, ¿no? Sería un poco para que no se haga espeso, ¿no? Uh -huh. eh, alejar de, de la clase magistral, ¿no? De que vas, metes una chapa de dos horas y te sientas y escuchas y ser activo, porque al final te va a tocar eh, ser a ti y parte activa, entonces... Es la lógica. Y luego, cuando hablamos de más de 17 años, ¿no? Y de chicos y chicas, decir que no se para en los ve ni, ni en los 20 ni en los 25. Quiero decir que aquí, si hay alguien de 80 años que nos está escuchando, sí, o 40 sí, sí, o sí, sí. 50, tiene la libertad de acudir. Se encontrará seguramente con gente mucho más joven, pero vamos yo los que conozco que han pasado por esas experiencias es una o sea, es bonito ¿no? uh -huh. Sí, sí, además acogeréis a todas las personas a todos los jóvenes de hasta cien, sí, más de 100 eso. años con, con los brazos abiertos sí, con no. el límite de edad uh -huh. que, que seguramente se, se hará buen ambiente también sí. en este tipo de cursos Hombre, pero... al final, todos los que hemos dado, recibido ese curso yo lo recibí hace veintitantos años o... no, veintitantos pero sí que, bueno, sí, veintitantos ya Así es. <risa> <risa> <risa> y recibiste con cinco. Y me acuerdo... No, no, con unos poquitos más. Y... Y nada, eh, la, la sensación que se te queda y el recuerdo es muy, muy majo, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, bueno, daremos la información eh, práctica. Son 200, 270 sí. horas eh, que se impartirán del 10 de abril al 2 de junio. Sí, ahí, ahí hay que decir que son 120 teórico-prácticas uh -huh. y luego 120 de prácticas. Uh -huh. Y luego, aparte... Eh, eh, me quedan 30 que son bueno, para hacer un trabajo posterior de memoria de lo que has hecho y demás y que viene muy bien para luego recopilar todo lo que has recibido no, no. Perdón, no. En, el, en el curso ¿no? uh -huh. eh, Vemos también que la matrícula está abierta ahora mismo ya desde sí. el día 12 sí. hasta el 4 de abril es posible eh, hacer la, la matrícula eh, eso es y bueno, para ello qué es, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues eh, llamar eh, a uno de los teléfonos que aparecen en el cartel, aunque, bueno, a ponerse en contacto con Lanchotegui uh -huh. bien vía email o la página web o bien vía teléfonos uh -huh. en el 948 300236 uh -huh. O oh, en el 669989364. No voy a decir todos los teléfonos. Pero bueno, esos oh. dos los, los podemos decir. Mira, los vamos a repetir por si alguien no le ha dado sí, tiempo a ir a es. coger bolígrafo. Eh, es el 948300236 y el 669989364. Esos, eso es... esos son los teléfonos y también, aunque tenéis una página web... Eh, eso en la... es, en la página web ya se explica... Bueno, ya viene el, el cartel también ahí y un poco de información aparte de la hoja de matrícula. Uh -huh. ¿eh? Entonces, bueno, eh, que llamen por teléfono uh -huh. o que se pasen por, por Tegui y... Y bueno, ya les informaremos. Uh -huh. eh, hay otro dato que, tal, que supongo que será de interés eh, para toda la gente que esté, bueno, que esté interesada o que quiera apuntarse en este curso de monitor o monitora de tiempo libre. Y es el precio, que son 350 euros, aunque... Eh, hay, hay una subvención hay... de la ENAG, sí, de, del 50%. Aunque creo que ha habido un pequeño recorte, pero bueno, más o menos sí que será... Uh -huh de no menos de 150 euros. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, es, es una subvención importante. Que, sí, eh... y en realidad, eh, vistos los cursos que por ahí ofrecen, eh, calidad-precio se adapta. En... <risa> bueno, es una buena relación de calidad-precio y, por lo tanto, eso es eh, un poco la, la, la novedad, eh, las últimas noticias en cuanto a Lancho Tegui, sí. que es una asociación ya muy implantada en Berriozar, muy conocida, pero ya sabes también que tenemos oyentes nuevos, hay nuevos vecinos, hay gente que, que está viniendo a vivir a Berriozar y se, tal vez se esté preguntando qué es Lanchotegui, eh, ¿a qué os dedicáis? Igual lo tendrás que explicar por, por enésima vez. Bueno, cada vez ya lo hago más resumido y más coqueto, ¿no? Eh, Lanchotegui ya seguramente que alguno que nos esté escuchando alguna eh, podría expresar mejor que yo eh, los Inicios, ¿no? Eh, fue un recurso para ayudar al, a, sobre todo a la persona joven que, que, que no tenía posibilidades o que estaba más colgadilla o que tenía, pues sí, pues no, no posibilidades de, de inserción laboral. Entonces surgió en forma de talleres eh, y, bueno, poco a poco ha ido transformándose en en programas educativos, uh -huh. del de, de, de, área de la educación no formal, que sería un poco, bueno, de 13 a 16 años un programa y de 16 a 21 dos, ¿no? Eh, una PCA, ¿no? Una unidad de currículo adaptado o uh -huh. así que es para las personas que no encajan en el itinerario escolar uh -huh. y entonces para que no haya un desa desapego, pues eh, se les adapta el currículo y luego están los de 16 a 21 en dos PCBs, que uno es de jardinería y otro es de mantenimiento básico de edificios. Entonces, bueno, eh, al final lo que caracteriza a Lanchotegui la no es la formación específica y así, sino es un poco... El perfil de chavales, ¿no? Y el, el apego, el cariño y un poco eh, tratar desde ahí, ¿no? Desde esos pilares. Pero bueno, luego ahí está la formación y luego están los itinerarios que cada vez son menos. Cada vez a este tipo de personas se les, se les dan menos se itinerarios. Da menos, Entonces, sí. bueno, ahí Lanchotegui hace lo que puede, ¿no? Con la inestimable ayuda de, de las sí. instituciones en este de, de, de Berriozar, ¿no? Sí. Y de las gentes de Berriozar. Y, y bueno, y la verdad, pues, pues bien, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay una sensación de que, como que, que está sobreviviendo, ¿no? O sea. No, me imagino porque... que los tiempos que corren eh, no, no son buenos para nadie y para No, tampoco. y especialmente para, para ese sector, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, nuestro no es. O sea, el, el sector más afectado es, es la persona a la que nos debemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde está el verdadero drama, ¿no? Y son personas que muchas veces no. no ...saben ni que tienen derecho para manifestar su indignación, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, tú lo tienes que hacer, pero, pero con cuidado... ...porque si no, te, te vuelan de un plumazo, ¿no? Claro. <ríe> entonces, bueno, pues seguimos ahí. Eh, ahora con lo, la, la historia de la escuela hemos completado una parte importante... De, de, de, ...del trabajo comunitario que uh -huh. el Anchotegui pues, está dispuesto a hacer... Veíamos muy importante este tema, siempre habíamos hecho incursiones en el ocio y el tiempo libre, sobre todo infanto-juvenil en Berriozar, mediante la realización del diagnóstico y alguna actividad, uh -huh. y bueno, nos dimos cuenta de que había, estábamos un, alrededor de Lanchotegui y alrededor de nuestras realidades diarias, hay un montón de gente que es profesional o que, que, que tiene cosas que decir y formar y demás, ¿no? Y entonces, se nos bueno, ya desde hace tiempo se nos iba maquinando la, la historia de hacer... ...organizar de alguna manera a todas esas personas creando la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el curso es muy importante, pero es un poco el pistoletazo de salida. Efectivamente. Y es muy importante, digo, porque es muy importante que salga. Uh -huh. Y, bueno, pues animar a la gente, a que anime a la gente a que, uh -huh. a que forme parte del curso, ¿no? Uh -huh. Creo que es una historia súper enriquecedora... No, no supone mucho, supone nada más, yo creo que, placer. Uh -huh. El horario es bastante asequible. Los Hay viernes... que, no, no hemos dicho, además, el, eh, el horario. que es Sí, el... bueno, ya lo, ya lo digo yo. Uh -huh. el, la semana siguiente a Semana Santa, eh, esos de, a partir del martes hasta el viernes, sería una especie de intensivo, ¿no?, de uh -huh. cuatro horas por la mañana y cuatro horas des, eh, a la tarde, para, uh -huh. así, de esta forma, avanzar en el programa. Y luego ya, hasta el 2 de junio, serían los viernes a la tarde y los sábados todo el día, ¿no? Uh -huh. Eh, con descanso, por supuesto, al mediodía de dos horas. Uh -huh. Entonces, eh, terminaríamos el 2 de junio y luego ya emprenderíamos ya la posibilidad de realizar prácticas en, en diferentes eh, campos. O sea, eh, ahí añadir, que no hemos añadido antes, eh, que Kiliki. La, eh, una asociación muy arraigada ya desde, con historia también casi como la Anchotegui en Berriozar, gestionó, empezó con la ludoteca y luego hizo campamentos, bueno, pues que Kiliki nos, eh, se puso en contacto con nosotros y al final eh, vamos a colaborar de hecho ya estamos colaborando con el curso ya sí, y así, mm, y eh, vamos a realizar un campamento. Ah. Ellos eh, plantearon la historia de hacer un campamento, entonces vamos a matar como dos pájaras de un tiro. ¿no? <risa> o sea, con el campamento vamos a posibilitar que gente que fue parte del curso haga prácticas. ¿vale? entonces esa sería una posibilidad y luego también hay otra que es la de crear, es decir el curso de monitores yo tengo el recuerdo que a partir de ahí entre algunos formamos un grupo de tiempo libre, etc entonces de ahí pueden salir mil cosas ¿no? entonces, bueno, pues esa posibilidad está, bueno, también tenemos abierto el área de deportes para hacer prácticas también en el área deportiva como monitores, etcétera ¿no? Y, y luego, desde luego, pues, bueno, la inestimable ayuda y la ayuda obligada también, porque, porque tiene que ser así, ¿no?, del de, de ayuntamiento, uh -huh. ¿eh? Hay una disposición ahí de, por parte de la Tierra de Juventud de, de apoyar este proyecto, ¿no? Y, y eso, pues, lo valoramos nosotros muy importante. Uh -huh. Una, un apoyo y que, bueno, que, sí. que ha dado sus frutos hasta ahora, ¿no? Que también sí. pues, habéis eh, organizado mm. otro, otros cursos y hasta sí, la experiencia ha sido buena, ¿no? Sí, hombre, nosotros sí. Eh, bueno, y además decir que, que la escuela no surge quizás como, solo como capricho propio profesional o como, o como gente que nostálgica del tiempo libre, sino... Eh, Pues eh, de, de una necesidad, ¿no? Nosotros uh -huh. vemos que es necesario que la gente que esté relacionada con personas y sobre todo trabaje en el tiempo libre y así, se forme y que a la vez forme, ¿no? Pero sobre todo lo primero, ¿no? Para luego, pues bueno, pues darle un, un seguimiento. Uh -huh. ¿Mm? Ahora mismo, ¿cuántas personas estáis eh, trabajando en, en Lanchotegui? En, en Lanchotegui, lo que es la asociación, eh, estamos trabajando, bueno, hay nueve personas trabajando eh, y en lo que es la escuela uh -huh. estamos, bueno, pues eh, entre pues, unas seis personas eh, voluntarias todas uh -huh. ¿Mm? aunque bueno, la, el, la intención es eh, darle volumen como para generar algún puesto de trabajo ¿no? uh -huh. Uh -huh. y luego este tipo de cursos vuestra oferta educativa ¿cuánto, más o menos, ¿cuántos eh, alumnos, alumnas suelen, suelen participar? Uh -huh. en ellos? ahora mismo en Lanchotegui lo que son los programas educativos son, hay 30, 30 eh, chavales y chavalas uh -huh. Y más o menos eh, todos los años gira en torno a esa cifra. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, me imagino... Te preguntaba antes por la, la experiencia, que supongo que, que será buena. Digo, no solo en, la, en relación con eh, la ayuda institucional que, que me has comentado antes, sino también eh, con, los, con los propios chavales, ¿no? Me imagino que tanto para ellos como para vosotros era una experiencia bonita. Sí, hombre, al final... Eh... Yo creo que el campo que tocamos ¿no? es, es, es bonito. Es duro a veces, sobre todo el campo del pro, o sea, de los programas a los que he hecho referencia, los educativos, uh -huh. pero, pero al final es, es bonito. Al final yo creo que es eh, hacer lo que está en tu mano, ¿no? que es mejor que no poder hacer ¿no? o no tener la posibilidad de hacer. Y si ahí haces todo lo que puedes y demás, bueno, pues luego eh, en ese sentido pues de, de alguna manera... Te, te enriqueces, ¿no? Uh -huh. Y en lo que corresponde al tiempo libre, que es el campo en el que queremos eh, hacer la incursión con, lo, con la escuela, ¿no? Pues yo creo que a mí siempre me ha llenado de bastante satisfacción. Siempre ha sido como un complemento a mis historias laborales, ¿no? Uh -huh. Y ahora se convierte en una primera, ¿no? Eh, en una prioridad. Y, bueno, pues eh, quizás lo más duro es todo el rollo también institucional o para mantener eso, ¿no? Eh, pues, en rollo infraestructuras o, o demás, pero todo lo que viene después, la gente que se acerca al curso, la gente que, que vas a formar, la gente que, que te pregunta, la gente que te dice que, que jo, que, que pues, le apetece que le ayudes, ¿no? Uh -huh. Tal. Eso ya es todo, todo una gozada, ¿no? Uh -huh. Porque al final vas viendo que, sobre todo en el campo infanto-juvenil o en el juvenil, ¿no? Vas viendo que esta última etapa, aparte de la crisis, pues también, eh, no sé hay una juventud pues, pues como que triste, ¿no? Como que, que apagada y eso no corresponde a la, a la ley natural, entre comillas, ¿no? O sea, entonces, pues hacer por, por chispear eso, por, por, eh, ¿no? por eh, darle la chispa a eso y, y prender o lo que sea, pues, uh -huh. pues, pues siempre es satisfactorio. Uh -huh perfecto Pues eh, son las 10 menos 20, ya se nos eh, termina el tiempo, pero queremos reiterar esa llamada a la participación, a que la gente eh, bueno, pues, eh, se apunte a este curso de monitor o monitora de tiempo libre. Eh, uh -huh. Si quieres hacer un último llamamiento, Inca, el, el <risa> no, micrófono es tuyo. Yo puedo decir una, puedo decir una cosa que, que, que va contra mi profesión. Bueno, yo soy educador social, ¿no? estoy en paro y, y, y estoy recibiendo de vez en cuando ofertas de trabajo, ¿no? Y, y es terrible esto de la crisis eh, equipara los títulos y de repente te encuentras que para un puesto de trabajo de, pues en, en una empresa o, o el sitio, bueno, no te dicen muchas veces de dónde te llaman, ¿no? Eh, El otro día me llegó uno que equiparaba a un psicólogo con un educador social con un monitor de tiempo libre. O sea, el monitor de tiempo libre podía acudir que... ¿no? a, a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy bueno para los monitores y monitoras de tiempo libre. Bueno, Entonces... <risa> no tan bueno para ti. Pero... Claro, efectivamente, ¿no? Pero bueno, eso pasa ahora y de eso se da la... Bueno, y luego ya podríamos entrar en cómo se trata a monitores y a monitoras en, en, en campamentos, o en historias, ¿no? Pero bueno, ahí ya eso para, para el futuro, ¿no? Mm -hmm. Por lo tanto, bueno, ese, esa oportunidad que se les brinda a, bueno, a cualquier joven o, o, bueno, estamos hablando de jóvenes de, de hasta 100 años. Si querés, si, a toda aquella persona mayor de 17 años que quiera... Sí, participar. sobre todo pues eso, ¿no? A la, a la gente, a los jóvenes, y bueno, y no tan jóvenes eh, de Berriozar eh, de, de cara a que se implique, ¿no? En su, en su historia diaria comunitaria para con el ser joven y para con el tiempo libre en Berriozar, ¿no? Uh -huh. Un poco darle vidilla a la calle, sacar el color, ¿no? Y esto es una posibilidad, ¿no? Y una oportunidad también, ¿no? Bueno, pues eh, todas esas personas que lo deseen, que pueden ponerse en contacto con Lancho Tegui a través del teléfono 948-30-0236, 948, 30 36, 948 30 36, o 6699-89364, 6699-89364 si no por internet, a sí, través de lanchotegui.org es. eh, esas son más o menos las, las formas que, que o oh, si no, pasarse por Sí, por por pasarse lanchotegui, por Lanchotegui, o... y luego en el Centro Cívico también tiene información en el Ayuntamiento yo creo que también les darán alguna referencia, sí, sí. entonces, bueno, pues un poco aquí, ¿no? Berrizar es un pueblo y, y eso es lo que <risa> Hay tiene. Hay formas siempre de... Eso, eh, sí, al final, y luego el que la quiere la, la, la, la consigue ¿no? Sí. El que la sigue la consigue. <risa> Perfecto Pues eh, Íñigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es que es A Mucha suerte con el curso, esperamos que se matricule muchísima gente, jóvenes o no jóvenes, y que vaya todo muy bien. Es que, es Ricasco. Vale, sorry. agor 47 minutos de la mañana y con el Sweet Child of Mine de los Guns and Roses nosotros nos vamos a despedir No sin antes recordaros que mañana volvemos con vosotros a las 8 y media con nuestro boletín en euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión Así que como siempre, mañana por la mañana, desde el punto de la mañana ya podéis sintonizar el 100.8 de FM o en eh, internet, teguskiplaza.net, ordurarte, eh, taundovisi ayo...